Rompe todos mis esquemas, cambia el rumbo de mi vida Dueña de mi economía, pero vaya simpatía Esta es mijn forma de querer y no te cambio por ninguna, eres todo lo que...